Yo juro, cada cabeza es un mundo y en pareja interpretamos los acuerdos diferentes. Pero fijen bien las reglas de la fidelidad y luego respétela. Por Mario Berra Una infidelidad no es algo que te pase así nomás. No es un chin, me tropecé. Una persona en equilibrio encuentra la manera de regular sus necesidades y busca satisfacerlas sin dañar una relación que considera importante. Ser fiel se trata de respetar acuerdos que se dijeron, pero también esos otros que no hay que decir y quedan implícitos en una relación de pareja sana. Vivimos, nos guste o no, en una sociedad en donde la monogamia es la norma y en donde si quieres optar por otro modelo hay que platicarlo con tu pareja para ver si está de acuerdo. No puedo andar por ahí diciendo que eres muy mente abierta por estar en una relación poliamorosa, donde el único que está enterado es tú, también hay quienes tratan de ponerle letra chiquita, esa que nadie lee, a la relación y justificar ciertos copeteos como algo de no tiene nada de malo, la infidelidad también puede ser emocional, cuando tienes más confianza en alguien más que no es tu pareja, al final no se trata de que si lo que haces es bueno o malo, sino a, si ayudas o no a mejorar tu relación o si lastimas o no a tu pareja. Así que para evitar malos entendidos no hay nada mejor que tener las reglas claras para saber si estamos hablando el mismo idioma.